La lectura crítica a lo que pasa en Baracaldo y el mundo. El carizqueta que hay movimiento para el taidekin. Recordar el Baracaldo de ayer mirando al mañana. Mundoan ser vida y atus, errien cultura que es algo txecu. algo de buena música. Cultur gomendioa. Agenda de movilizaciones, actos culturales, charlas. Ahorita, la gente que nos ha enseñado a la gente. Vamos a la gente. A la gente que Enricolore, un programa de radio donde no te cuenten lo que pasa para que lo cuentes tú. <música> Amada, tu telepista, papi, tu irradia. Quiero reír y me dan ganas de vivir y que no estés tu sonrisa, seguir aquí. Te quiero hablar, quiero decírtelo a ti. Tú has conseguido llenar de color mío. no te cuenten lo que pasa. Amad a tu televista, et a piz tu irratia. ¡Perdito, padre! Eduardo Galeano, lecciones de la sociedad de consumo. El suplicio de Tántalo atormenta a los pobres, condenados a la sed y al hambre. Están también condenados a contemplar los manjares que la publicidad ofrece. Cuando acercan la boca o estiran la mano, esas maravillas se alejan. Y si alguna atrapan, lanzándose al asalto, van a parar a la cárcel o al cementerio. Manjares de plástico, sueños de plástico. Es de plástico el paraíso que la televisión promete a todos y a pocos otorga. A su servicio estamos. En esta civilización donde las cosas importan cada vez más y las personas cada vez menos. Los fines han sido secuestrados por los medios. Las cosas te compran. El automóvil te maneja. La computadora te programa. La tele te ve. Arrachaldeón Gustioí, Arrachaldeón Naya, Arrachaldeón Aradion, Arrachaldeón Tamara, Oliver Botoyetan. Tenemos un nuevo fichaje en los botones, Oliver Onguetorri. <ríe> él no le oye. Y bueno, pues eh, después de este verano tan largo que nos hemos pegado... En eso es un veranito. <ríe> pues aquí estamos otra vez con Enrico Lore todas las semanas en Sopimpa y en Tastast. Y bueno, hoy para empezar, eh, habíamos eh, decidido hablar de, del decrecimiento del decrecimiento, sí Entonces, bueno, eh, teníamos preparada una entrevista que iba a ser mm, estupendísima Porque iba a hablar Yayo Herrero, que, que es una mujer que controla mucho el tema Encima es una persona pues especial Pero bueno, tenemos problemas técnicos para variar <risa> Pues sí Lo que tiene, bueno, <risa> estas cosas que al final Incluso después del verano todavía seguimos siendo problemas técnicos Pero bueno sí, Y entonces el teléfono pues no funciona Y entonces no vamos a poder entrevistarla Así que nosotras tres intentaremos contaros Lo que es el decrecimiento dentro de cada una de sus limitaciones Así que nos no perdonáis Lo que salga Y os contaremos también pues Las noticias que están en la actualidad Igual contamos alguna Que ha pasado en verano Que, pues, que pues, nos podamos ¿Nos puede aparecer algo más importante? ¿o Nuevos contactos que también que hemos hecho por, por el exterior, ya os contaremos luego un poquitín más adelante, eh, pues agenda, como siempre, una colaboración y bueno, pues más o menos, eh, un R-Colore un poquito renovado, un poquito solo, pero como siempre. de todos los colores. Colore gustetaco informativa. Bueno pues empezamos con la primera noticia llamada la movilización ciudadana para frenar los nuevos recortes antisociales. Bueno, como sabéis, el pasado 17 de octubre se conmemoró el Día Internacional contra la Pobreza Bueno, si no sabéis, pues lo contamos estamos no? Y bueno, paradójicamente justo al día siguiente pues, se ratificó en la Comisión de Políticas Sociales Trabajo e Igualdad del Parlamento Vasco uno de los mayores recortes sociales que ya venían anunciando eh, bueno, pues que es un pues, de los mayores que había hasta la fecha ¿no? eh, que es concretamente el endurecimiento de los requisitos para el acceso a la renta de garantía de ingresos, lo que antes llamamos renta básica, que ahora ha cambiado de nombre este hecho está motivando que los colectivos estén desplegando en los últimos días una campaña muy fuerte de movilización tener en cuenta que estamos en un momento de crisis donde hay muchas más familias que antes que están en necesidad de, pues de percibir una de recibir una renta de garantías de ingresos porque no pues porque no tienen ingresos de ningún tipo con el nivel de paro que hay sobre todo en la margen izquierda y bueno pues es el momento concreto en el que el gobierno y el parlamento ha decidido pues recortar uh -huh y bueno pues tenemos que contar que bueno pues en baracaldo 19.000 vecinos y vecinas pues tienen un trabajo precario y 8.000 están desempleados y ahora mismo pues lo que quiere hacer eh, bueno pues lo que se está un poco demandando es que incluso el ayuntamiento eh, va, de, va a disminuir eh, el gasto en acción social un 10% y recortar un 50% lo que es el presupuesto de prestaciones sociales es una hartada esto es una hartada entonces pues por eso mismo diferentes colectivos también de baracaldo Os invitan a este jueves día 27 que vamos a ir por bueno que van, van a ir por, las, por los diferentes barrios de baracaldo eh, a partir de las, de las 7 de la tarde y bueno también deciros que esta campaña pues finalizará con una concentración en el rico plaza ante el ayuntamiento de baracaldo Este mismo jueves a las 7 y media o será convocatoria a las 7 en los barrios, no explico, si es de Gurucheta, si es de Ronte, si es donde seáis, ya veis los carteles, son unas hojitas amarillas que encontráis en cada portal, <ríe> pues nos concelo, y ahí viene claramente pues donde se han quedado, ¿no? Y si no a las 7 y media pues en la Ricoplaza, o sea, perdón, en frente del ayuntamiento. Yo creo que es muy importante, ¿no? Que ba Ba zit Eta gainera esaten dute zintsuk izan diren zintsuk e, izango diren hartuko dituzten neuriak edot izango diren bete beharrak. Udalaak eskari, eskari, eskari guztiak haintza hartzeko e, diru gehiago esleitu behar dela, horrela hor ez da eskuttz geratuko aurre kontu falta dela eta. E, Gaera udalak e, bizkor hartatu behar ditu familia eskatzaileak, familio, tiruleaguntzak lehen bai lehen baliatzeko. Hortuan ba, gero, gero ere jendan konbentatuko dizkizuegu zenbait bai, konbukatoria berdinak, baina ja bentsate ja jakin dezazuen eta e, ja eutzi buruan. Na, Eta bueno, beste, beste berri baterik ingoa, zere amen, barakaldokoa, eretxa mendiak amalurraren aldeko borroka eta gusamena batuko ditu asteburuan. Urriaren hogeitabi eta hogeitairuan, hau e, da, asteburu honetan mendi eta gaupasa pasa antolatu dute mendian, barakaldoko gazte independentistek, gazte asamblada eta eguzki elkarteko logistak. Larun bat goizean abiatuko dira eretzara mendibialdian eta bertako aterpean gaua egoreko dute e, pues ekin txasperdinaz e, egiten. Irtera izango da goizeko beratxietan bihar, guretzetako metrozarreratik, eta ganera ibialdian zehar azalpen eta azta dituzte. Bidean ikusiko ditu ere ikusi, ikusteko aukera ukiko dituzue ba, proiektotxikitzaileak, espekulazioa, malurraren defentsa eta gunen naturalen espo, espo, espozaketak e eh, eretzako ingurunean ordea, ba ekimenan gero gausatuko dituzte. Egongo dira ere bai, tailerrak eta jolasak, tiragoma chapelketa, du edunik, musika, tresna, trukate, trukaketa, sukaldaitza eta. Iguno, el otro día Cristo cuando estaba en modán, eh, que no, ya el otro día cuando estaban invitando y contando la convocatoria eh, aunque no, no, no querían decirlo así claro pero el, el domingo eh, bueno va, va a haber también actividad en la derecha y el sábado por la noche es para jóvenes, es para jóvenes. <ríe> eso dijeron que bueno, si va gente mayor que vaya pero está sobre todo dedica, eh, dirigido a, a la juventud lo que no tenemos muy claro es porque viendo la edad de la gente que, que, que la convocante no tenemos muy claro a qué le llaman joven yo creo que mayores son los de 19 años para arriba bueno, a ver, a ver Así que ya sabéis, eh, Biar Larun batean, Larun bata 22an, eh, Goitseko beratzetan, Gurutzetako metro sarreran. Beste gauza bat, or, or, bueno, horretas, eh el Casat, el Casal etameittavernetan edo eguzkibarakaldo@gmail.com arroba gmail puto kon bidean, eh man bear diozu diozu zure isena. Joateko ...así que córrica... ...no va a ser que se llene el monte... ...bueno, va a Arguita, Maracaldo... ...como ema centro... ...pues bueno, ha comenzado un año... ...sus más, sus actividades... ...como bien sabéis... ...asoramiento psicológico y jurídico... ...para todas las mujeres... ...que no necesitan en el centro así como el taller de autoestima, que todavía pues, estáis a tiempo, todas aquí os queréis apuntar, que en alguna plaza libre nos dicen las las compas de, de Arguitan. Eh, y asimismo pues nos convocan, bueno, nos invitan este miércoles 26 a una charla-coloquio coloquio sobre la situación de las trabajadoras de hogar, derechos laborales de las mujeres y además pues se eh, proyectará, bueno, aquí en Baracaldo se la presentación eh, del vídeo de este colectivo. Va a ser en la Casa de Cultura de San Vicente, en Clara Campoamor, el miércoles 26 a las 7 de la tarde. El colectivo de ATH, de Asamblea de Trabajadoras de Hogar, lleva años haciendo... Pues un trabajo potente para intentar que, que todo el trabajo del hogar está metido dentro de un régimen de seguridad social que en este momento está fuera. Uh -huh. Y bueno, sobre ese tema va el vídeo invitamos a ir porque porque estas mujeres han tenido un proceso súper interesante y llevan muchos años organizadas. Están haciendo un trabajo de incidencia política fuerte, incluso dentro de los sindicatos, para que también desde los sindicatos se eche una manita. Los sindicatos a veces se olvidan de, de la gente que pero está. Y bueno, pues poco a poco sí que están encontrando sus espacios, ¿no? Y parece que lo del régimen de la seguridad social ya... Poco a poco como que, poco va. A poco como que va entrando, ¿no? Sí. Así que os animamos en el 26 a las 7 de la tarde. Y se aquí yo que Vale, y un como sabéis, el fin de semana pasado tuvieron lugar las fiestas de Bagacha, entonces, una vez finalizadas, pues se puede asegurar que el éxito de participación ha sido brutal, que cada vez cada año participan más y más personas, tanto de Baracaldo, del barrio Bagacha como de fuera de él, y este año además podemos decir que los esfuerzos de Marisiquin y de Perusiquin ...para llamar a la población a participar de la cultura popular... ...pues han dado unos frutos impresionantes... ...como, se coment eh, como comentábamos, cada año son más pues los comerciantes... ...las vecinas, vecinos, diferentes colectivos... ...que aunan esfuerzos para dar esta oportunidad a la cultura... ...la identidad comunitaria y la fiesta... Eh, ...un año más, el éxito de la fiesta responde a, a su propia filosofía... ...que es desde el barrio y para el barrio... Porque al final, ¿quién mejor que el propio barrio conoce sus, sus necesidades y también sus potencialidades? Uh -huh. Sus espacios de disfrute, de disfrute, por poner un ejemplo... Más de cuatro más de 14 iba a decir 400 que eso sí, será que será algún año <risa> más de 14 cuadrillas participando en el rally del viernes sí. o 400 personas tomando la plaza de bagacha durante la comida popular del sábado incluso el domingo también y, hubo incluso el domingo de las pulsecheras sí. así que sorioac verasbagacha o ausótar aus bacho deta aus o aususuari oro y luego también pues queremos comentaros que el sábado pasado herry colorre tuvimos la oportunidad por fin de De, de, de hacer, hacer el, el programa, programa en directo, vamos, vamos, en directo. el en año directo. pasado lo intentamos también pero, pero vinieron, no, pudimos, no pudimos el año pasado tuvimos un momento vinieron los munipas hubo... nos echaron vamos la cosa que nos desconectaron el cable sí, este año pesaron. curiosamente no sé qué le ha pasado al, ay al ayuntamiento que el año pasado cada actividad que había estaba eh, no sé cómo llamarlo rodeada perseguida de, perseguida de policía municipal que no nos dejaba llevarlas a cabo y este año todo Ningún sí, ¿Sí? Ningún no sé, y el año que viene igual ¿Hasta los munipas hacen una cuadrilla para el rally? Oye, Esperemos que no mira, El año pasado ya fueron la comparsa más participativa oye, Igual se anima Así, go, go, go. Así que nada Soriona pues, a toda la sí, gente que está ocurrando ahí oriona, Y bueno Que el trabajo también bien hecho pues Queda sus frutos y se ha visto Durante todos los días que ha durado las fiestas de Bagacha Entonces estuvimos algunas por el día, otras por la noche entonces noche Otras bueno, día y noche, verdad, día y noche. Hay, gente, bueno, hay gente un poco para todo Como debe ser Entonces tenemos una información de primera mano Así que os podemos asegurar que merece la pena Y que el año que viene es queremos ver por aquí Bueno, pues, eh, otra noticia también de Baracaldo es que LAB eh, bueno, pues tuvieron la segunda reunión con la representación de los partidos políticos, que fue el pasado lunes, 17 en ayuntamiento y bueno pues con motivo de esta segunda reunión con la representación de los partidos políticos eh, la sección de lado del ayuntamiento de baracaldo eh, nos ha remitido una nota de prensa de los últimos acontecimientos relacionados con, con este conflicto laboral ¿no? recordemos que se está exigiendo la negociación de un calendario que dé cumplimiento al convenio que regula las condiciones laborales de unos 700 empleados y empleadas en 2008 se firmó el convenio que regula las condiciones laborales y cuya vigencia pues abarca hasta diciembre de este año 2011 ¿no? Sin embargo, pues sistemáticamente se han producido pues graves incumplimientos del mismo, ¿no? Pues que no aplica no la no aplicación de los incrementos salariales pactados, privatización de servicios, lo de eh, valoración de puesto de trabajo, falta de información sobre la sobre la política de personal, bueno, desde las un poquito a todo, ¿no? Sí, lleva mucho tiempo la en esta pelea y, y bueno, eh, pues ahora parecía que bueno, no, la verdad es que mucho no va avanzando este conflicto. Se están quedando sin heridas. Sí. Sí. Pero bueno, que tenían una reunión para hablar con todos los representantes políticos la semana pasada con, con la intención de eh, a ver si entre todos y todas podían solucionar pues todo lo que acaba los problemas que acaba de contar Arancha y bueno, pues hubo partidos políticos como por ejemplo el PSOE, que recordemos que él tiene el ayuntamiento desde hace más de 35 años y la mayoría de los concejales pues que les pareció que no era importante ir a la reunión. Entonces, bueno, los partidos políticos que fueron a la reunión fueron los que no tienen capacidad de decisión y por eso la pues manda esa nota de prensa con con todo su enfado, ¿no? Entonces, en la, en la nota de prensa manifestaban eh, reconocer el interés de los partidos políticos que asisten a las reuniones por el conflicto laboral en el Ayuntamiento de Baracaldo tras nueve meses de movilizaciones por la recuperación de los acuerdos incumplidos y que el intercultor principal, que es el equipo de gobierno, y si se niega la herramienta de la negociación y el diálogo, por más que coloque las manos sobre los ojos, seguirá teniendo un problema sin resolver. Entonces insta al grupo municipal, bueno, sobre todo a, al PSOE, a que, pues, eh dicen a hablar y a negociar porque si no van a seguir negociar. siempre con esto, ¿no? es. Bueno, te llaba la eta Euskal Herriragoaz, baina ez oso oso urrun, eh Santurtziragoaz, ein zuzen ere Santurtziko ikasleen kontrako epaiak erantsuna izango du ikastetzetan. Ez da ez dakite teoritzen duzuen, baina azularikastetzeko bi ikasle horiek eh Madrid Gaudientxe Nazionalean epaituak izango dira sartuko den aste honetan. Orain dela ja, bueno, ia bete batxuke horreta aritu ginen eta zergatia, ba bueno, orain dela bi urte inguru pankarta bat jarri zuten eta Santurtziko udalthainek bi, bagazteak identifikatu eta artzaintzaren eskuart eskutane jarri zuten. Orduan, ba, terrorismoa gora ipatxale poratu ziren, salbo espen tribunalak. Santurtziko ikasle hauen kontrako epaia izango da urrengoztiralean eta Madrilen izango da Espainiar Estatuko hiriburuan. Euskal Herrian, konponbide demokratikoa jorratzen ari den unean, pozizio inmobilistarik gazteria, kolpatzea, ez dute batera ikusten iako kideek. Horra ba, segatik e, egin dute badeialdia, eta, bueno, e, ba, esan digute bai herri honetan, ezinbestez garatu behar den prozesu demokrazioan parte aktiboa izan behar dugu, bueno, dute e, gazteria, gatazka politiko behinbetiko betiko din. Gutsienko demokratikoak es, e, esar daitezen eta Euskal Herriak guztientzat eskubide guztiak aitortu eta errespetu errespetatu daitezen. Azpimaratu dute. Mm -hmm. Beraz, e, ikasleoi eta oroar gazte mugimenduak sufritzen duen jasarpenaren aurrean, gogor erantxutera eta zaratzera, deitu dute gazteria. Horto, bueno, adiego hongoiz e, baurrengo... A ver, ah, izan, izan da, ba, egon dira mobilizazioak, bai, izan dira gaure gaur goizeko gaurgoizeko amaiketan. amaiketan ah, izango den nepaiketa. Ba, bai, eta ba, ba, mobilizazio ba, gehiago egongo dira. Hori egon egongo Bai, hori un emetik ere ba elkartasunik beroena. O, no ski Ta gasteria agora eta gazteria bera gaude. Orduan, ba, urrengo berria bebai gasteria luruz de anda. Eh, gitezi, bueno, Ipes, el carteak eh 2010ean julio ara luze bekaren skuti. Beti ez dakiz eh gogoratzen duzuen, baina beti baina, kontatzen dugun ateratzen duenean hori beka hori. Eta bueno, baia semantakoa e eh, eh, guindu te eta gasteo xer euskal errico gasteon aldak eta eta joera sociopolítica eh, ikerketa no ha hecho una investigación sobre la juventud que los cambios y, y, y joera la situación eh, la situa sí, situación, situación de sociopolítica de, de, la, de, la, de la juventud en euskal erria ¿no? y bueno eh, el próximo 19 el, bueno la pasa el pasado 19 de, de octubre de octubre se presentó en el campus de lelloa Pero a quien esté interesado todavía la semana que viene, el 2 de noviembre, en la bolsa, será presentado de mano de, de IPES. Uh -huh. Bueno, taía berri, ¿ekina maitudu? ¿Usted dutez? Os duan igual, orain Oliver, gure técnicari berriak, bacanta bat jarrico, digo. Bueno, eh, sí que tenemos que decir algo ¿no? sobre el tema mundial y bueno comentaros un poco el, el tema de, de, de galafi no nos parece una hartada a todos los miembros y las miembros de ricolore el hecho de que bueno pues que la, lo que es la, la bueno como se ha tratado el tema ¿no? de, de, de libia como se ha tratado sobre todo el tema de, de, la, de la muerte de, de galafi no sacándolo como si fuese pues el gran hermano un reality show o algo parecido no sé desde aquí nuestro no sé como tom decirlo no, pero sí que es cierto que nos ha ¿Cómo es posible, no? que a mí lo que lo que me ha creado al ver la foto de Gaddafi, no es esa impunidad, ¿no? con la que pumba, o sea, cogido una persona, la, bueno, una jartada. Sobre todo, además, cuando o sea, lo, lo, a la gente es, les da igual, que decir, les da igual que maten o no, muchísima gente les da igual que maten o no, no a Gaddafi, pero es la, la este rollo amarillista del que nos tiene Total, tan acostumbrados los periódicos y en general los medios de comunicación. Y además, a mí lo que más me curios, curiosidad me produce ahora que esto que está tan de moda hoy en día, el terrorismo y, no sé si os suena, y estas cositas, y al final, es decir, o sea, estamos pagando una bestialidad del mundo mundial para toda la gente de la OTAN que se pase pegando tiros tranquilamente, entonces cuando hoy por ejemplo era muy curioso, ¿no? Porque han, han aparecido fotos del rey con Gaddafi, Hazna regalando caballos a Gaddafi, o sea, que decir, que Gaddafi en el momento Gaddafi también es una persona que hoy hoy soy bueno, mañana soy malo. Sí, sí Y bueno, y casadas. al final pues eh, con con todo con dinero público, con dinero de la gente del mundo, asesinan personas y además que es luego la se jaltan los mismos que con su doble moralina y con su eh No es o decir lo cinismo, pues eh hablan, no, hablan de del, del resto del mundo, pues ya ves, hoy en día pues bueno, la cosa es que uno puede matar libremente y el resto del mundo no no puede ni pegar un cartel. Ya, y bueno y luego sobre todo es también la, el tema de cómo se ha tratado uno que, que se está en portadas la foto de, de un cadáver nunca eh, como un trofeo de guerra o sea que, que al final la parte más política pues bueno el, el conflicto libio tiene sus entresijos y bueno habrá opiniones para todo no pero sea como sea la, la forma de tratar de eh, un cadáver y la forma de ponerlo como un trofeo de guerra en primeras portadas o sea, portadas de periódicos que se supone que, que son periódicos, o sea, primero que no tienen ninguna nada que ver con, con, con el conflicto en Libia, y, y luego que, que se supone que son, entre comillas, que tienen un... ¿cómo se llama? Eh, un código. Un código ah, ético de sí. la imagen y así, y que estén a una persona que, que da igual que sea líder mundial o no, pero bueno, sí, que sea que una estaba, persona pública está, y poner el cadáver en la cara en sí, primera sí. De portada de los periódicos a mí me pareció una aberración pero bueno son opiniones personales también ¿no? pero bueno sí, que es como no teníamos noticias internacionales aquí <ríe> queríamos contaros <ríe> eso y ahora nos vamos con, con la colaboración sí. nos ha llegado de Koldovica López que es un historiador de baracaldés como ya sabéis pues durante tiempo llevamos eh, publicando artículos que son colaboraciones de Koldo, eh, de Koldovica en Ricolor en la web Y que es sobre el tema de la guerra civil en Baracaldo Esta sería la, octavo, la octava parte uh -huh. Y bueno eh... Son súper interesantes, por si queréis leer las anteriores Podéis entrar a nuestra web Que es www.ricolore.org Y así os ponéis al día Y así vamos conociendo un poco más La historia de nuestro pueblo Que nos queda un poco grande a veces ¿no? Y entonces la colaboración pues dice empieza como así Como ya explicamos en textos anteriores, uno de los ingenieros que diseñaron el cinturón de hierro trató de pasarse al enemigo y fue capturado, juzgado, condenado y fusilado con inmediatez. Pero un segundo ingeniero logró pasarse al enemigo con los planos del cinturón de hierro. Este segundo, este segundo ingeniero era Goicochea, el mismo que años más tarde diseñaría el talgo. Gracias a la intervención de Goicochea, las tropas de Mola conocían la ubicación exacta de todas las defensas del cinturón de hierro. Así que la defensa del Gran Bilbao se hacía todavía más y más difícil si cabe. Pero aún así, las tropas leales a la República y al gobierno vasco se mantuvieron en sus puestos, en la gran mayoría de los casos. El 3 de junio de 1937, los vascos reciben una buena noticia, la primera en mucho tiempo. Emilio Mola se ha matado en un accidente de avión. Así que el mayor enemigo directo de Euskal Herria acababa de fallecer y esto retrasaría un poco el avance de las tropas fascistas. Hay que decir que en los periódicos de Euskal Herria la noticia fue presentada como un asesinato y no como un accidente. Teoría esta todavía no esclarecida del todo. Pero la alegría duró muy poco y Fidel Dávila fue el elegido para sustituir al fallecido, al fallecido Emilio Mola. Así que si queréis saber poco más sobre la historia de Baracaldo, pues la colaboración es más larga, mucho más larga, así que os invitamos a que entres a la web y, y acabéis de leerla. Estamos encantadas con esta música ochentera <risa> Que nos está poniendo Oli, increíble Pero bueno, eh, vamos con el Gaia, ¿no, chicas? Ahí va Para introducir el galla vamos a hablar de crecimiento De Sascunde Es que raro, ¿no? Hoy, hoy hoy no es día para eso, ¿verdad? No está como de moda Pues no, por suerte en el Ricolore no os vamos a dar la brasa Como el resto del mundo mundial <risa> Vamos a hablar de otro tema que teníamos ya pensado de antes Porque ya habéis escuchado más Suficiente del tema Entonces vamos a cambiar nosotras Entonces, bueno, para empezar Tenemos algunas frases eh, Antes de explicar lo que es de crecimiento Lo que es de sascúndea eh, Os vamos a hacer a decir unas frases de, pues eso, de Escritores famosos, algunas O, o de personas dichos conocidas populares, dichos, dichos populares Que nos pueden ir acercando poco a poco a, a la definición ¿no? eh, Francisco de Quevedo Lo mucho se vuelve poco con desear otro poco más. Juanmila, una de las que más me ha llamado la atención, el 80% de la humanidad vive sin nevera ni automóvil. El 94% nunca ha tomado un avión. Flipa, ¿eh? A mí me llama muchísimo atención, porque encima he visto ahí reflejada la supersur Añadir cinturones viales para enfrentar la congestión del tráfico es como aflojarse el cinturón para combatir la obesidad. De Luis eh, Mumford. Luego hay otra frase que dice, la solución no está en el sistema, está fuera de él y hay que crearla. Está también dedicada a todas las personas que intentan con diferentes políticas públicas dentro del sistema que nos está oprimiendo el capitalismo, crear parches, que lo único que hace es deshacer lo que ellos están haciendo por otro lado. Entonces, o sea, que, que la alternativa pues, está fuera. Y luego hay un proverbio ruso que dice, hay quienes pasan por el bosque y solo ven leña para el fuego. Y otro proverbio chino que dice, jamás se desvía uno tan lejos como cuando cree conocer el camino. Entonces, eh, la, una definición que tenemos aquí del decrecimiento sería, es una gestión individual y colectiva basada en la reducción del consumo total de materias primas, energías y espacios naturales. Eso es como como la introducción, ¿no? Y luego el decrecimiento en sí es una ideología es una forma de vida o sea, es, sí, es una forma de vida. es una corriente que, también, que es justo es contraria al capitalismo uh -huh. el capitalismo lo que busca eh, tiene en el centro el dinero y el capital como su nombre indica y el decrecimiento lo que tendría en el centro esas personas y a la vida entonces en este momento estamos funcionando para que o sea trabajamos muchas horas para tener más dinero para tener más sueldo para acumular para comprarnos móviles para comprarlos pero se trabaja no, no teniendo en cuenta las necesidades de las personas porque se supone que las necesidades de las personas es estar con la gente querida, dar amor recibir amor, tener amigos, tener ocio esas son las necesidades de las personas no es estar ante un ordenador 10 horas pero hay algo que hemos hecho mal en algún momento de nuestra vida pero eso es trabajar 10 horas eh, todos los días, llegar a casa y quedarte viendo la tele o es sea, es que es, la verdad es que es un cambio radical ¿no? de todo sí, lo sí, que pues hemos conocido cost... la, la, la vida se ha convertido en, en estar haciendo cosas que normalmente no te gusta hacer como puede ser, porque si tienes un trabajo que te interesa, puede ser, pero bueno que sigue siendo una obligación, pero como estar 8 horas delante de una cadena de distribución para después llegar a casa y estar viendo la tele dormir, comer y Y estamos eh, utilizando nuestra vida solo para subsistir y no para disfrutarlo. ¿no? Subsistir en un sistema que además es un sistema que está totalmente dado y está muy bien eh, pensado. Porque todas y todos trabajamos, la inmensa mayoría, pues para poder pagar el alquiler, para poder pagar la casa. Eh, entonces es como eh, lo que propone el decrecimiento es una ruptura con todo lo anterior y un empezar desde cero, de crecer. Y hay muchas necesidades que son dadas, como bien leía Naya, el 80% de la humanidad vive sin nevera ni automóvil, con lo que no será tan necesario para vivir una novera o un automóvil, sí. y el 94% nunca ha tomado el avión, con lo que podemos descifrar que tampoco es tan necesario los aviones. ¿no? Entonces nos creamos unas necesidades y luego pensamos que sin eso no se puede vivir nada. O sea, en nueva sociedad en la que vivimos no podemos vivir sin móvil no podemos vivir sin coche no podemos vivir sin tener 10 pantalones para poder elegir por las mañanas y todo eso es una o sea, nos han creado esas necesidades que no son tan reales ¿no? eh, hay también el mono el, bueno, el de crecimiento además es un bueno también como comentabais es un proyecto político y consiste un poco en la construcción de sociedades con convivencia autónoma y ahorrativa. Un primer objetivo sería invertir la relación que hay entre el bienestar y el Producto Interior Bruto desconectando el hecho de que la mejora de la situación de las personas pues dependa del aumento estadístico de la producción. Ayer nos pues estuve escuchando una charla de la compañera que no vamos a poder entrevistar, pero bueno, yo os lo cuento como pueda, ¿no? Y nos hacía un ejemplo, por ejemplo, con el Producto Interior Bruto. Si tú tienes agua limpia en tu o sea, tienes agua limpia en tu pueblo, tienes manantiales de agua limpia, eso no cuenta o sea, no suma al producto interior bruto si la tienes contaminada entonces tienes que comprar agua embotellada para que la gente pueda beber eso sí suma porque es consumo entonces suma en el, en, el, en el producto interior bruto o sea, son cosas muy increíbles si tú estás sano o sea, si tú tienes una vida sana y no tienes enfermedades no cuentas o sea, no cuenta no suma ni resta al producto interior bruto pero si tú utilizas una cantidad enorme de medicamentos y, y compras medicamentos en las industrias farmacéuticas, la compra ya, ya y de eso y ya sube el claro. producto Interior bruto Entonces es increíble que se esté contabilizando solo la, la, las, lo, los partes que les ponemos a las consecuencias de lo que nosotras mismas nos hemos creado. ¿no? O sea, y eso, eso era como muy visual. Y luego también había otro ejemplo que ponía las economías la economía este, eh, pública, ¿no? La economía en la que estamos metidas es pues de acumulación de cada vez más, más rápido, más beneficio, pues si hoy produzco 5, si produzco 10 mejor, si lo si produzco 5 en media hora, si produzco en 20 minutos mejor y y está haciendo paralelismo con las economías domésticas, la que han tenido los pues, los hogares, ¿no? Las que siguen teniendo los hogares. Entonces decía, primero, un hogar con, con el hogar de al lado no compite. Luego, si tú si una de las tareas del hogar es sacar a pasear al Haití porque está enfermo a nadie se le ocurriría decir que es mejor dar más vuelta más rápido la vuelta a la plaza o sea que sí, en vez de invertir una hora invertir la misma hora pero con la, pero dar más vueltas mucho más corriendo o sea que, que al final es otra lógica y lo que y lo que estás mirando son las necesidades de las personas la necesidad es tener un espacio tranquilo de paseo de conversación tal sí, sí. Y, y esa es la parte que, que en la economía en ningún momento está valorada en la economía pública ¿no? entonces entonces Eh, la, el cambio de dirección que, que, que dice el decrecimiento o que propone el decrecimiento puede resumirse en ocho R's. Sí, en ocho R's. La primera es repensar o revaluar, revisar nuestros valores. Y se trata de sustituir los valores globales, individualistas y consumistas por valores locales de cooperación y humanistas. La segunda R, reconceptualizar, modificar nuestras formas de conceptualizar la realidad, encaminado sobre todo a la nueva visión que se propone el estilo de vida, calidad de vida, suficiencia y simplicidad voluntaria. Simplicidad voluntaria es lo que estábamos hablando más o menos de, o sea, tú voluntariamente decidir vivir con menos cosas, que es posible totalmente. bueno. La siguiente R es reestructurar, adaptar las estructuras económicas o productivas al cambio de valores Si no necesitamos tener 10 pantalones seguramente tampoco necesitaremos tanta gente explotada en china haciendo pantalones para zara la siguiente red es eh, relocalizar sustentar la producción y el consumo esencialmente a escala local que es verdad o sea al final eh, nos podemos podemos subsistir tranquilamente con lo que tengamos aquí o sea no tenemos por qué de coger. O sea es un poco también de, de que sea una, eh, un sistema económico equilibrado en el cual pues todas las personas humanas pues tengamos la capacidad de poder vivir con pues sí, con estabilidad y con alegría. El otro día hicieron un eh, hicieron la medición de kilómetros que recorre un yogur desde que empieza la sí. desde que empieza la producción del yogur hasta que llega a tu nevera, ¿no? Y hay una media de 8000 km un yogur de fresa para llegar a tu nevera 8.000 kilómetros es una barbaridad o sea la península ibérica no sé si tiene 1. y 1.200 pues 8.000 un yogur y entonces nosotros estamos comprando espárragos de Perú y los espárragos navarros se los están llevando los suecos no o sea es. que es como absurdo es como, sí mismo, es, eso, es como decir tengo lechugas en mi casa pero las lechugas en mi casa me las compra los rusos porque yo a yo les compro <ríe> los tomates o sea no tiene mucho sentido la verdad es que no La próxima R es redistribuir el acceso de todas las personas a recursos naturales y las riquezas, teniendo en cuenta desigualdades claras, claras de clase, etnia y género. La siguiente R es reducir, que es limitar el consumo a la capacidad de carga de la biósa. La siguiente R es reutilizar contra el consumismo tender hacia bienes durables y no a la eh, perdón hacia bienes durables y a su reparación y conservación. ¿Cómo se llama? Hay una palabra que se llama eh, obsolescencia programada ah, sí, que es que, es, el, que, es, eh, que tú o sea, ahora por ejemplo te compras un móvil o un coche con los coches ah, yo creo que sí. es muy claro ¿no? te compras un coche ahora súper moderno y súper estupendísimo, que te cuesta un pastón además y dentro de cinco, dentro de dos años otros ya empieza a dar problemas dentro de la vida que tiene ese coche como muchos de diez años Hmm. en cambio, los coches de antes que no tenían este tema tanto de, de oferta de, y demanda sí. y así, uh -huh. pues podían durar 30 años sin ningún problema y sino que se lo digan a los cubanos, ¿no? uh -huh. que mira qué coches tienen y todavía funcionan. Eso, eso lo cuentan sobre uh -huh. todo con lo también con electrodomésticos o sea, uh -huh. es un sí, hecho, con, con los todo. electrodomésticos también es un hecho, sí, sí, las sí. neveras a los dos años empiezan a dar problemas, los eh, microondas a lo los... tienen todo totalmente eso, venido es yo no sabía cómo se llamaba ¿eh? no y además hay un ejemplo no voy a decirlo exactamente, pero si es salsear en internet porque seguro que lo encontráis, las bombillas que tienen una vida útil X, esa vida útil X es programada. Ahí, cuando empezaron las primeras bombillas, eran bombillas que nunca se gastaban. O sea, era para siempre, era un aparato para siempre. Y entonces, viendo que si hacían mil bombillas... No había chollo, no había ya Las repartían ya no nunca más iban a tener que construir más porque nadie más iba a comprar, porque no se rompían nunca, o sea, nunca dejaban de dar luz. Hicieron, hicieron ahí un truqui para que tuvieran una vida finita como la que tienen ahora que cada X tiempo tienes que Y hay una bombilla de las antiguas que está siempre encendida y lleva toda la vida y nunca se ha gastado. Y es muy importante decir sí. eso, ¿no? el Cuando algo se rompe, ya sé que siempre pensamos, jo, pero es que me sale más barato comprarme otro que repararlo, pero es que, a ver, es, ahí está el intrínculis, el que hay que intentar repararlo antes de comprarse otro nuevo, porque es que es otro nuevo también te va, va a tener un periodo de duración pues de finito, muy finito, de nada, de <risa> secadores de pelo, ¿cuántos secadores de pelo llevamos ya? Es verdad, lo tengo súper comprobado. Así que nada, hay que intentar... Eh, digamos reparar las cosillas. Y la última R sería reciclar, eso, que esa ya nos la, es la que conocemos todo el sí, mundo, ¿verdad? aplican repetidamente, que no que no por eso quiere decir que se apliquen y que se haga bien. <risa> bueno. Vamos a poner otra cancióncita para no meternos tanta brasa y luego seguimos un poquito más profundizando en el tema. Cuando el viento termina de espabilarme, cuando pienso mientras camino, que me la velocidad con que se vive La de las miradas y los Before Skiska af Siguiendo con el decrecimiento, podíamos enumerar algunas iniciativas que están dentro de la lógica, que es contraria a la lógica capitalista de acumulación, para pasar a una lógica más humana, ¿no? donde, como decíamos antes, las personas y las relaciones están en el centro. Entonces, esto que suena así tan rimbombante, decrecimiento, desascunde, que es algo tan novedoso, que se está trabajando en algunos círculos, pero todavía no forma parte del lenguaje de todo el mundo, ahora, cuando cuando enumeremos algunas de las cosas que, que, que entran dentro del decrecimiento, seguro que es más, como más cercano, ¿no? los grupos de consumo que, que ecológico que hay en, en Maracaldo, hay, uh -huh, hay sí. en Sestao y hay en, en Bilbao muchos también, que son un, una relación directa entre las personas que producen y un grupo de personas que consumen, sin intermediarios sí, y asegurando sí. que la producción es, es ecológica. Uh -huh. eh, y bueno, claro, estos grupos de consumo ecológico pues son bueno, agricultura ecológica. Luego está el tema de las escuelas libres. ¿no? que son escuelas en el cual los modelos de escuelas pues no son como las que vemos ahorita en, en cualquiera de nuestros pueblos y ciudades, sino que son escuelas en las cuales eh, los críos, los niños, eh, y los profesores y los padres, o sea que está todo como digamos en horizontal, que todos aprenden y enseñan los, uños, los unos a los otros y las unas a las otras, y también es un modelo un poco de, diferente de, de educación, ¿no? es una educación también que, que bueno, que al final es una educación muy grande los valores, más que Sí, en, que no tiene unos ritmos tan marcados tan porque marcados ahora de, las personas somos diferentes, de 10, sí, de 10 a 11 a 12 lenguajes, no sé qué. Y las personas sí, no. somos diferentes, cada uno tenemos unas capacidades y, y, y esto de que en sexto de GB todo el mundo que tenga que aprender Esto, o sea al final, es un ritmo marcado que igual no va con el proceso, sobre todo en infantil, de crecimiento de todos los niños y niñas. Hay niños que tienen un proceso más lento y otros más rápido, o lo que sea, y está más centrado en las necesidades reales de la persona, del, del niño o la niña, este, concretamente, ¿no? Uh -huh luego eh, los, la, bueno la ocupación evidentemente la ocupación es un ejemplo claro de, de crecimiento. los huertos urbanos cada vez eso la verdad que eso sí que se... por ejemplo hay en hay en embargaldo hay en institutos que han puesto que tienen huertos huertos urbanos que han promovido también entre los alumnos y las alumnas el, el, la puesta en marcha de, de los huertos urbanos pues sus tomates sus zanahorias sus susgüitas se encargan de de todo y ellos luego recogen lo que eh, ellos mismos producen el trueque los ausolanas los bancos del tiempo los bancos de tiempo igual también se ha puesto un poco esa palabra un poco como de moda no muchas veces si sí, los bancos del tiempo que bueno tiene también un poco que ver con el trueque la ausolana ya es un poquito para o sea, esta cercano pero los bancos del tiempo es como una especie de trueque pero de actividades uh -huh. entonces Eh, en vez de, si yo sé cortar el pelo y tú sabes coser, en vez de que yo vaya a cortarme el pelo y me cobren 40 euros y tú vayas a una costurera que te, que te, te coja, coja el, bajo el bajo del pantalón pues yo te corto el pelo a ti y tú me coges el bajo a mí entonces no entra dentro de la lógica comercial, conoces a personas te relacionas y es mucho mejor en, hay muchos bancos del tiempo que están funcionando muy bien también con temas de idiomas etcétera eh, Pues para enseñar un idioma a una persona o para o hay por ejemplo mujeres mayores bueno y hombres también que tienen un, una capacidad adquirida con la experiencia y unos conocimientos que también hay que transmitir de generación en generación que de repente pues cosas como eso bueno, como la costura como la cocina que, que te pueden enseñar tranquilamente pero que no pueden subir unas bolsas del primero uh -huh. al tercero pues porque tienen 80 porque años es. entonces pues tú puedes ayudar a hacer la compra y llevarle el peso y de repente puedes estar aprendiendo cosas que, que si no no vas a aprender en ningún lugar ¿no? entonces eso sería más o menos y Y luego, bueno, ya nos están dando toque con el tiempo, porque como siempre nos enrollamos... Aquí no, la ponemos a hablar. No, no, no. Habla. mal que no, había antes que... Pero bueno, bien. sobre todo yo creo que es fundamental el dejar el tiempo, el, el concepto este de, del buen vivir, ¿no? Vivir mejor con menos. Yo creo que ese es el kit de, de, la, de la cuestión. Y, y no y poco redefinir no todas esas cosas y todos esos valores y todos esos que nos han metido en la cabeza desde que éramos pequeñas. Yo puedo plantearnos pues, que la vida es otra cosa, ¿no? Y que es algo que es mucho más mejor si tenemos tiempo para disfrutarla ¿no? uh -huh. y bueno, todo esto, ¿por qué viene? os preguntaréis, ¿no? el programa de crecimiento que hablamos tanto de crecimiento ¿no? aquí en Arricolores, pues bueno ¿Por qué viene el decrecimiento? ¿Por qué estamos hablando, chicas, del decrecimiento? Pues ya aprovechando, eh, aprovechando, os vamos a dar una noticia. Eh, no sé si, bueno, ya, ya de paso invitaros también, por supuesto, a que visitéis diariamente la web de Ricolore. Entonces, eh, queremos, bueno, hemos eh, hemos sacado unas papeletas. Nuestra intención es hacer también un anuario con todas las noticias más importantes de Baracaldo, de, de Euskal Herria, del mundo, y que se necesita para hacer una, un anuario, pues sí, pues Pues efectivamente necesitamos eh, dinero con lo cual eh, ya que no queríamos hacer unas papeletas o nada o no sacar dinero ni pedir dinero así un poco como al uso pues aprovechando también el tema del decrecimiento de vamos a sortear una cesta, cesta crecimiento que se sorteará eh, justo la, la sortearemos en diciembre con el, el número el número de la 11 y para ello pues eh, tenemos un montón de papeletas En venta. En venta, a la espera de que la gente solidaria y fan de Ricolore nos compre. Pon un eurito, si es que. Está tirado. Y en la, la, en la página web, pues también ahí tenéis para que podáis avisar a todo el mundo de que las papeletas naranjas os esperan, con los brazos sí, abiertos. Cualquier persona que quiera papeletas puede escribir a info.ricolore.org. Eh, y bueno, la cesta... Eh, está compuesta de productos diferentes, algunos reutilizables, o sea, cosas que, que están bien pero que por una cosa o por otra pues no asutilizamos, no utilizamos, y otras pues cosas hechas en casa, es, como es. puede ser pues eh, jabón Jamones, ecológico, eh. ecológico, champú, cremitas, luego también pues hay tomate ecológico de huerta rico rico rico, tomate enbotado, eh, condimentos, cosas así. Entonces, bueno, pues ahí os dejamos la invitación para que nos ayudéis con este proyecto autogestionado que siempre se necesita dinero aunque todavía aunque no queramos todavía es necesario en algunos casos. No vamos con la agenda. Agenda, agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Bueno, pues ahora ya os vamos a dar comienzo con la, con, con la agenda. La Entonces, la primera la primera convocatoria que tenemos es eh, ahora, en en un ratito, a las 8 de la tarde, se va a hacer en, el, en Luchana, en el, molon, en el monolito que hay eh, aquí al ladito, al lado de Supimpa, el homenaje a, a, a Josué Labarría. Que, que como sabéis de manera anual él, él perdió la vida hace ya unos cuantos años entonces ahora es el aniversario de, de su muerte y por tanto eh, se va a hacer ahora a las 8 va a ser su homenaldi y luego el domingo va a haber una subida a la derecha en la que también hay hay un monolito pues en su, en su honor boy, boy, Hoy también a la noche, a eso de las nueve y media o así, estáis bueno, en el Edasca de Baracaldo, pues bueno, hay un superconcierto por seis eurillos de los grupos locales que son eh, Rocaína, Disturbio e Indomables. <risa> Biarr, lehen biarr, arunbat hogeita bi, lehen komentatu dizuegun e, lez, pues eretzara mendimartza. Urriaren hogeita bi eta hogeita iruan, mendibilaldia eta gau pasa. E, aipatu dugun bezela, era, e, barakalduko gazte independentiste, gazte asamlada eta el elkartekolojista antolatuak. E, geratxe, geratuko gara, beratxietan, GURUTZETAKO METRO GELTOKIAN <minti> arbosterdita envío catco mani nacional a y el, el miércoles de la semana que viene como ya nos hemos dicho antes el día 26 a las 7 de la tarde va a haber una, una charla y una charla coloquio y un vídeo Eh, sobre las trabajadoras de hogar, organizado por Arguitan, el Centro Asosor de la Mujer de Baracaldo. El jueves 27, como también hemos dicho, eh, a la Rico Plaza, a las 7 y media, ante el Ayuntamiento de Baracaldo, coincidiendo con, con el Pleno del Concentritorio Fabril, que es nuestro Ayuntamiento. Eh, <risa> Convegada por la diferente ¿eh? Febril, no <ríe> Tanto que febril Pues contra los recortes Presupuestarios y los recortes de derechos Que ya se hemos es. comentado A las 7 y media, el jueves, en la Puerta del Ayuntamiento Eta ya un año Gure Uda Usteco, Lengu y Racha, Lloba Ordún, bate seré Ongietorre, tamí, Esker Oliver Eskerricasco, Olí Toperagón, Sara Orberta, Motoyetán E, gainera jakin ezazuen Oliver izango dela ere gure edit editatza, videoeditorea, editatzaile baino be, obeto, editorea, editoria, guales, -B, obetum, bai. eta ba, mi esker guztioi, hor dune, aprovechatu erosi papeleta eta laranja que euro baten truke, sartu gure, gure guagunean, eta eutxi kontrainformazioarik. Agurtamara agur Oliver, agur Arantza, eta agur guztioi. Agur guztioi, bai. Agur. Bye, bye, bye.